Buenas tardes oyentes de la FM Tincunaco 107.3. Estamos una vez más en Jóvenes en Acción, un programa que enfoca la mirada de los jóvenes hacia la realidad. Me encuentran me encuentro nuevamente con Jonathan Ramírez en esta conducción. Hola, que tal. Muy buenas tardes a todos y un gusto estar de nuevo acá. También se encuentra con nosotros Cristian La Canal. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Y buenas tardes para tarde. En la operación técnica está Ale Leguizamón haciéndonos las gauchadas, porque hoy Marco Sotero no pudo venir, lamentablemente. Pero bueno, estamos otra vez en este programa, como todos los miércoles. Los chicos nos van a contar qué tenemos para hoy. Bueno, para hoy vamos a estar hablando sobre lo que dejó la Rosa de Derky. También vamos a estar hablando... También vamos a estar hablando sobre... Bien, también vamos a intentar hacer un enlace con Córdoba si la tecnología nos los permite. Así que esto y toda la actualidad, ¿no?, de la Mesa de Jóvenes de acá de Buenos Aires y de las vertientes por Jóvenes en Acción por la FM Tingunaco. La temperatura es de 15 grados 4 décimas en la ciudad de José C. Paz, La humedad del 56%. Ahora vamos con música y enseguida seguimos con Más Jóvenes en Acción. Por adornar tu figura. Perdiste lo que tenías ahora solo FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Seguimos acá en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3. Cristian nos va a recordar las vías de comunicación para nosotros y para todos los oyentes. Sí Luis, bueno, nuestros oyentes se pueden comunicar al 023-22-15-57-7487, 023-22-15-57-7487 o también por e-mail a mejoac-regional-hotmail.com, mejoac-regional-hotmail.com Le recordamos que el guión es medio, no bajo. Buenísimo, muchas gracias Cristian. Ahora vamos a hablar de lo acontecido el sábado pasado Les recordamos que estuvimos plantando rosas Alrededor de 5200 rosas que llegaron en donación a presidente Derqui Estuvimos colaborando en la, en la distribución en, en la plaza Teófilo Tolosa En una plaza de Monterrey y en el destacamento santana Ana Estábamos con Jonathan que estuvo también con nosotros plantando Estuvo haciendo los pozos arduamente trabajando, estuvo colaborando, como todos nosotros, ¿no? en, en plantar las rosas. ¿Cómo te sentiste en principio en la teófilo y después, bueno, tu experiencia en, en el destacamento? Bueno, para empezar fue una experiencia muy agradable, eso de plantar rosas en Derqui, que en la primavera ya se van a empezar a florecer. Desde, me arrancamos de temprano Haciendo pozos Yo llegué un poquito más tarde Pero hice un, unos bares de pozos <risa> Y a la gente que le pasaba Le regalamos las rosas Y, y nos, ahora, nos felicitaba y se, y se iba contento Estuvo muy bueno Y a la tarde fuimos al destacamento A, a plantar rosas Y faltó algunas No llegamos con las cantidades de rosas Se ve que se acabaron Y no quedamos no la de eh, bueno, estuvimos desde temprano, desde las 8 de bueno, la mañana aproximadamente bueno. En la plaza Teófilo Tolosa sí, sí. Plantando junto con chicos de la Mesa de Jóvenes También sí. el grupo de skaters de DERKI Asociación de Skaters de DERKI, ASD, ASD Estuvieron colaborando con nosotros Y eh, bueno, yo en particular estuve, estuve con ellos plantando Después, en un momento nos dividimos en dos grupos para agilizar las tareas a mí me tocó, va en realidad yo elegí eh, con el grupo de skaters y después, bueno, la otra mitad eran todos jóvenes de, de la mesa la de jóvenes. Vez. Y la verdad yo me sentí muy contento. ¿eh? Estuvimos trabajando desde temprano, los chicos madrugaron, sí, <ríe> la sí, mayoría sí, se, porque... se pusieron <ríe> las pilas y es algo que mucho mucho no me esperaba por ahí. Bueno, claro. sí lo esperaba, pero no tan... Me sorprendí, ¿no? fue una, una gran sorpresa que fue sean más... Fueron claro. claro. era más de lo que se esperaba, eran más de, de los que tenían la, la expectativa, ¿no? Uh -huh. Yo creía que íbamos a ser los de siempre, por ahí, dos o tres más, pero en realidad éramos los de siempre más más claro. como diez chicos más. Eran sí, sí. chicos de... eran skaters, eh, chicos que también se sumaron, amigos también que se claro. sumaron, eh, ex compañeros míos de, de la escuela... Se sumaron, eh, por ejemplo, Eliana, que ah. fue y justo teníamos cerca un, ¿cómo se dice? Un, una especie de centro cristiano al que acude ella y nos hizo el favor de pasarnos el agua, estuvimos eh, acarreando los vales, sí. <risa> llevando el agua con ella, eh, sacando fotos también, así que estuvo muy bueno esto. Bueno, eh, le decimos a la gente, ya que yo no pude ir ese día, Así que bueno, también me están contando a mí los chicos cómo le fue. La la gente le tuvo una pregunta para ustedes dos que fueron y tanto se hacen así que estuvieron trabajando. La gente cuando pasaba les decía algo, supe que el Teodofilo todos to, o sea, los pudieron plantar al final rosas o no. Sí, plantamos. Bueno. Al principio claro. no no nos hicimos que estábamos trabajando, ¿no? Nosotros estábamos haciendo lo mismo que todos los chicos, tampoco es que hicimos el trabajo este de las rosas para mostrarnos, va ah, a mirar lo que hacemos no, nosotros. Obvio. No, es para Para colaborar y embellecer Derqui, eso es la primera aclaración. Y la gente bien, contenta, nos veía plantando. Algunos creían que éramos de la, la municipalidad, municipalidad, de lo, sí. los que limpian las veredas. Y nos dijeron, ¿ustedes son de la municipalidad? No señora somos vecinos de Derqui que estamos tratando de embellecer Derqui. Y bueno, les regalábamos rosas, eh, mucha gente se... Se sorprendía. Claro, claro también se nos felicitaban y nos decían eh, yo vivo por acá cerca si quieren agua caliente, si quieren mates eh, vayan a buscar así que la verdad muy contentos y aparte es algo que nos sirvió muchísimo para para poder comunicarnos más entre nosotros, a mí en particular me sirvió muchísimo, pudimos hablar con, con los skaters y compartir buenos momentos y que mejor momento que plantar una rosa, una rosa. plantar una, una plantita entre todos Y más allá de que sean distintos jóvenes, eh, separados por razones sociales, si se pueden decir, o estéticas, eh, estuvo bueno poder compartir con distintas personas, distintas, distintas gente, distintos jóvenes, también adultos, fueron, nos ayudaron, estuvo muy bueno lo, lo del Teófilo Tolosa. Aparte está muy bueno también que ustedes nos contaban que la gente lo felicitaba, porque como que, también me pasó una vez a mí, como que te da aliento a seguir, ¿no? Te da aliento a hacer cosas mayores a las estas, ¿no? Claro, esto nos, nos da fuerzas y se nota que, que, que la gente, no que hay mucha gente que, que apoya esto, a los jóvenes que apoya esto de embellecer derqui, así que por ese lado muy muy contentos estuvimos. Plantamos en la teófilo tolosa alrededor de 100 plantas, sí, un poco más sí, de 100, sí, ¿no Johnny? Más, sí, sí, un poco más. Y estuvimos... Casi hasta, hasta las 11 de la mañana hasta las 12 hasta eh, 11 sí, 11 media 11 y media, y media sí. más o menos eh, Bueno, los chicos Johnny con un grupo de chicos Se quedaron mm. limpiando claro. Los los restos de las rosas Porque una vez plantadas había que podarlas mm. Y bueno, se quedaron ellos encargados De, de limpiar eh, mm. Todo lo que habíamos ensuciado Y bueno, y yo con, un, con el grupo de skaters Salimos a repartir a las casas Las rosas Eh, y nos quedaron nos quedamos cortos porque llevamos, creo que llevamos 10 rosas más o menos 10 plantas y venía una señora atrás de nosotros nos siguió a dos cuadras caminando y después nos dimos vuelta quiero una rosa señora sí sí la estoy siguiendo a ver si <risa> si se le cae una decía así no. que bueno le pudimos dar satisfacción a mucha gente eh, personas que pasaban por la calle nos decían yo vivo por acá cerca golpe me la, la puerta toca el timbre y dárselo a mi mamá, a, a mi hermano, que las vamos a plantar Había un hombre en un auto que también nos venía siguiendo Nos dijo, yo quiero para para mi novia Así que muy bien, nos sentimos muy bien Bueno, en el, el programa anterior contamos que a una skater le habían gritado cosas Bueno, yo quiero saber si fueron a la casa de esa señora Fuimos a la casa de la señora ¿Y qué pasó? Y bueno, ¿Qué ¿Qué pasó <risa> golpearon la, las manos, llamaron a la señora Ay, Re bien, re buena onda, quiere la, la rosa, no sé qué La señora estaba llena de... En su jardín, justamente, estaba lleno o sea, de plantas. Planta. Le ofreció el chico este, Miguel, Miguel. le ofreció la, la planta de rosas. Le dijo, no, no, no, no, no quiero nada. O sea, la ah. señora, no lamentablemente, no aceptó el, el regalo de, de, de el los skater, del famoso claro, drogadicto. No aceptó el, el regalo de, del niño al que había insultado. Y bueno, eso <ríe> es lo mal Encima, los chicos, eh, generosamente, guardaron la mejor planta, la más grande, la más colorida, y dijeron, esta va a ser para la señora que, que nos trató mal, que nos discriminó. La juiciosa ¿no? Claro, esto va a ser para la señora, para que vea que, que nosotros no, no tenemos rencores, que no somos como ella dice, vamos a darle la, la mejor planta para ella. Bueno, nos quedamos hasta el final, dejamos la última para esa señora, y al final, bueno, no, no, no la aceptó, los chicos decepcionados, pobres, pero bueno, se la pudimos dar a otra señora, que era la que nos había seguido dos cuadras, Y dijo, sí, déjenla en, en mi casa. Yo vivo acá a, a un par de cuadras. Déjenla que está mi mamá. Bueno, a ella le llevamos la mejor rosa por, por el esfuerzo por el de seguirnos. el esfuerzo de, de seguir con cuadras. Claro. Así que muy muy contentos. Salimos a repartir a, a varias casas de, de Derqui. Eh, después nos fijamos un horario para a las 2 de la tarde plantar en una plaza de Monterrey. Y la mitad de los chicos en el destacamento. Lamentablemente, sí. eh, llegando a la Plaza Monterrey Nos dice una señora que se habían llevado todas las rosas Que habían quedado ahí en el, en la plaza no Porque el hombre, Diego, me llamó por teléfono y dijo Bueno, yo las rosas te las dejo en la plaza No hay problema, no creo que se lleven las rosas Ah, las dejó así Claro, la las deriva? dejó y nosotros llegamos media hora después Porque nos teníamos que juntar con los chicos Quiero aclarar que los chicos, los, los skaters Son todos de toro y se caminaron hasta la otra punta, en el camino me decían que no conocían ese ese lado de Berky, caminaron hasta la otra punta para para plantar las rosas. Y llegando a la plaza de Monterrey nos dice una señora, "No, yo no vi que se llevaron todas las rosas. Yo también me llevé algunas", dijo la señora. "Si quieren les doy 10." Así que bueno, ah, imagínense, yo una suma importante, claro, que no imagínense si nos días. dio 10 rosas, imagínense cuántas le habrá quedado, pero bien, pudimos plantar algunas rosas. Entramos a la plaza plantamos alrededor de un monumento de Evita que estaba muy descuidado lamentablemente eh, bueno plantamos esas rosas fuimos a pedir agua a una escuela entramos a una escuela para que nos den agua y la verdad nos sentimos bien los chicos eh, contentos de poder hacer algo por por su ciudad de poder hacer algo por Derby y en el camino venían hablando qué bueno esto de poder hacer rosas de poder plantar rosas de poder embellecer Derky. Eh, también algunos de los chicos decían, y pensar que, que nosotros nos clasifican como que estamos todo el día haciendo nada, andando en el skate. Así que ellos se sintieron muy contentos y yo la verdad también me sentí muy contento de poder compartir con, con otros chicos, poder compartir distintos momentos y a la vez poder conocernos más entre todos. Mm. También el... Como los chicos estos eh, skaters, perdón, sí. los skaters también fueron al destacamento acá a plantar o No, nos dividimos no, no, en nos dos grupos, con grupo, Johnny, ¿no? eh, con Johnny él quedó a cargo del grupo de, de la lamejo, la por así decirlo, porque ah. era la mayoría de la mesa de jóvenes sí. y yo quedé a cargo con los, con los skaters, skaters de ah. la otra mitad de ver, que así que, bueno, Johnny nos vas a contar tu experiencia en el destacamento, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, llegamos y los policías estaba recontento que creían que planteo. Y empezamos a acabar Hicimos 30 pos Habremos hecho Y llamamos a todo el mundo Pidiendo las rosas que no llegaban Y resulta que eh, Nos atendieron Y ah, supuestamente no, cabía, no había más Y fueron a buscar al vivero Y, y cuando mm. llegaron al vivero Se habían acabado, acabado todo ¿no? Qué, todas qué increíble esto de que eran 5200 rosas 000. En todas las reuniones con las instituciones Entre nosotros decíamos 5.200, son, son muchas, sí. no, nos van a sobrar muchísimas. Va a haber rosa por todos lados y se fueron así en un cien -tramiento. Claro, se desaparecieron todas prácticamente. Lamentablemente claro, no pudimos claro. plantar en el, el destacamento muy... Quedaron los 30 pozos ahí, los ¿no? ¿O pozos? Los Igual algo, no. algunas plantaron porque sí. yo pasé con el colectivo y vi. Así habían que... llegado antes unas cuantas, los policías nos contaban. Pero ahí habían arreglado con un amigo de otro vivero que iban a donar unas plantas autóctonas. Ah, buenísimo. Y ¿Dentro de esta semana? Claro, sí. a mí me llegó también un mensaje de Víctor que quedó en contacto con un agente para para hacer una donación de plantas autóctonas y esas van a ir para los lugares donde lamentablemente no alcanzaron las rosas, ¿no? Qué, qué loco esto, que no hayan alcanzado las rosas, sí. eran 5.200. Nosotros no nos imaginábamos que iban a, a desaparecer, así que iban a, a durar, que no iban a alcanzar. Pero bueno, vamos a ver si se pueden conseguir plantas autóctonas para poder colaborar y plantar en los lugares donde faltaron. Para traer también acá al Centro Comunitario Belén. Sí, que nos faltó. Claro, traer... habíamos quedado, habíamos prometido, ¿Habíamos yo prometido? prometí. No, pero igual en conjunto habíamos prometido traer una cantidad importante de rosas. Pero igual le decimos que nosotros nunca fallamos a nuestra palabra. Así que quédense tranquilos que tarde pero van a llegar las rosas. Claro, aunque sea, bueno, si no son rosas van a ser plantas o yuyos oh, autóctonos, margaritas claro, o Margarita, <ríe> claro, cosa. Seguramente algo va, vamos a traerles para que planten. ¿no? Sí, mal no vamos a quedar porque algo van a tener para plantar. Obvio. Así que, bueno, pedimos disculpa también a la gente de, del centro comunitario. Lamentablemente sí. no pudo, no alcanzaron, pero bueno. Las disculpas en realidad no no es nuestra responsabilidad, nosotros tampoco nos íbamos a Imaginar que no iban a alcanzar Pero bien, vamos a traer plantas autóctonas por lo menos Bueno, eso fue toda la jornada del sábado Lo que pasó con, con las rosas La verdad nos sentimos muy contentos Pudimos hablar muchísimo Pudimos compartir, como ya dije Como ya vengo diciendo Pudimos compartir bastante Después de las rosas yo me quedé reunido con los skaters En un barcito Tratando temas de Qué se puede hacer, qué nuevos proyectos encarar Y eso me gustó bastante, de poder hablar de otros proyectos también. Nos tomamos eh, un descanso, unas horas, pero no solo para descansar, sino tratar temas de qué nuevos proyectos encarar. Así que eso fue todo lo, lo que pasó el sábado con Las Rosas. Esperemos que sean más, que podamos conseguir plantas autóctonas y que alcancen muchísimo para las demás instituciones. Y bueno, y las primeras plantas autóctonas autoct que Bien. nos nos entreguen las vamos a traer para el Centro Comunitario de Belén porque nosotros, como dijimos, no fallamos a nuestra palabra. Claro, que... bueno, yo también tenía que repartir rosas a los vecinos de del barrio estuve ofreciendo a mis vecinos, a es mi madre inclusive, palabra. Y bueno, y no sé, que después les dije, "No, pasa que no alcanzaron toda toda la cuadra de mi barrio y las rosas y las rosas, bueno, <risa> lamentablemente no alcanzaron escapan a, a, a mis manos. Pero bueno, vamos a ver si de alguna manera se puede seguir embelleciendo Derky y San Atilio porque no, por qué no el centro comunitario. Esperemos que llegue esta donación de plantas autóctonas. Y poder repartirlas a toda la gente con la que habíamos quedado. Bueno, parece que ya hablamos bastante acerca de las rosas, así que ahora vamos a relajarnos con un tema musical. Así que sigan escuchando Jóvenes en Acción por la FM Media 2. Antes Cristian nos va a decir las vías de comunicación. Bueno, perdonen, pero es FM Tikunako, disculpen el error, pero bueno, lo digo por Luis, que si nosotros tenemos otra radio, bueno, es... Un pequeño error. Claro, perdón por el error, sí. es que estoy así con la sí. cabeza. Sí. Medio. Tenemos bastante cosas por hacer. Bueno, nuestras vías de comunicación son por vía celular al 023-22-15-57-74-87. 023-22-15-57-74-87. O también se pueden por comunicar vía mail, que es mejoac-regional-hotmail.com mejoac-regional-hotmail.com Recordamos que el guión es medio, no bajo. Buenísimo, quédense escuchando Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco, que en un rato les vamos a hablar de la Mesa de Jóvenes de las Vertientes. Así que esto en un ratito. como nace no la cooperativa Denuncias, reclamos Queremos que reabran la sección de adicciones del Hospital Mercante Testimonios Tenemos actividades de carpintería Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco Tu voz, nuestra voz Vimos en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3 Vamos a contarles que en Córdoba también hay una mesa de jóvenes como acá en, en Buenos Aires Se llama Mejo Las Vertientes, justamente porque Las Vertientes es el, el pueblo donde donde de donde surgió esta mesa de jóvenes Con chicos de escuelas secundarias de allá, de la única escuela secundaria que hay allá en Las Vertientes Un pueblo de 800 habitantes, alrededor de 1300 aproximadamente sí. ...bueno, con jóvenes que tienen muchísimas ganas de, de colaborar... ...y de hacer cosas por su pueblo... ...que por ahí también busca buscan herramientas para poder crecer... ...para poder crecer como líderes... ...para poder desarrollarse y poder también demostrar de cierta manera... ...que los jóvenes eh, somos algo más que, que jóvenes... ...que están haciendo nada, como se nos muestra en la tele... ...que por ahí se pueden hacer cosas por, por el barrio... ...siendo jóvenes, por el pueblo en este caso... Siendo jóvenes Un pueblo bastante lindo, bastante bello Al que tuvimos la oportunidad de, de ir Hace poco más de un mes Aproximadamente Fuimos con el taller de radio Con, con la gente de la FM Tinkunaco Con Daniel Adriana Y, y con Balmiro también eh, Tuvimos la oportunidad de compartir sí, Buenos es. momentos eh, en, el viaje, el en el viaje En exacto. donde nos hospedamos Y ¿no? eh, la idea era llevar un, un taller de radio Enseñarles un poco de, de cómo se hace esto De poder hacer un programa de radio Poder operar en una radio Eso fue toda una jornada el día viernes Y al día siguiente Sábado se hizo una transmisión De, de radio abierta En la cual participaron todos los chicos de, Del pueblo Participó también gente, adultos del pueblo La verdad toda una muy buena onda Creo que esto ya lo Seguramente lo habrán escuchado por ...por boca de la gente de la ...en los programas... ...tuvimos la oportunidad de participar en... En, un, ...en una entrevista... ...hace también poco más de un mes... ...contando qué fue lo que pasó... En, la, ...en el viaje a Córdoba... ...y la verdad nos sentimos muy... ...muy cómodos... ...la verdad es algo muy... ...placentero poder compartir con... ...con distintas... ...realidades, poder ver distintas realidades... ...el pueblo... ...era maravilloso... Eh, a pesar de que eran muy pocos habitantes Está bastante limpio La plaza bastante bien cuidada La gente muy buena El trato excelente Pero bueno, contame Johnny ¿vos ¿Cómo te sentiste eh, enseñando Compartiendo con los chicos de Córdoba? Bueno, primero que En todo el viaje Fue una experiencia maravillosa Y la hospitalidad de la gente Fue un trato muy amable Por parte de ellos que nos ofrecieron Y nos sentimos muy cómodos Todos, creo yo después ni bien llegamos ya nos fuimos directo a la municipalidad a hablar con eh, con el intendente hablar con el intendente y de ahí ya salimos a, hacia un salón donde fuimos a dar el taller y a la hora nomás ya habían llegado todos los chicos donde nos agrupamos hicimos una ronda y empezamos a hablar a contar sobre nuestras experiencias y Y ya arrancar con el, el taller de radio y enseñarles a los chicos cómo se hace el taller y, y pasar música y, y hacer un programa. Claro, lo bueno es que al principio cuando llegamos no es que era como un clases particulares, no, no. les vamos a enseñar cómo hacer una radio, no. no, no. Nos sentamos en ronda, no, no. como decís vos, eh, contamos, nos presentamos claro, cada ronda. uno, nosotros, ellos, contamos qué cosas hacemos y qué expectativas teníamos para, para la radio. Así que la verdad fue algo... Muy lindo poder compartir esos momentos antes de comenzar el, con el taller de radio eh, Hicimos una breve introducción, nos presentamos y hablamos entre nosotros Cómo nos sentíamos, qué, qué es lo que queremos eh, La verdad estuvo muy bueno poder compartir y ver distintas realidades Luego comenzamos el taller de radio eh, Comenzaron explicando obviamente la, eh, los chicos de la FM Tingunaco, Dani y Diego Eh, explicaron cómo es una un radio, programa, qué es la radio claro. primero, en qué se divide, etcétera Y después, algo que nos sorprendió mucho, y a ellos también, a los de FM Tinkunaco, los chicos, fue que en un momento, arrancamos nosotros a las nueve y media de la mañana, más o sí, menos, más con, o con el taller. Eran las 2 de la tarde, y le preguntó Dani a los chicos de Córdoba, chicos, ¿están cansados? ¿Quieren... Quieren ir a descansar a sus casas y, y ya está Y después retomamos mañana Y los chicos increíblemente dijeron No, tenemos muchísimas ganas de seguir eh, La verdad, estábamos Contentos con ellos porque Es algo que no se ve mucho acá Acá en los talleres del jueves Por lo por ejemplo, que son dos horas Están Cuando pregunta Chicos, ¿están cansados? No, sí, sí, sí, estamos todos cansados Queremos hacer una pausa, algún recreo Bueno Y la diferencia es que allá le dijeron, chicos, están cansados. Le dijeron, no, queremos seguir, queremos aprender. Bueno, almorzamos, nos tomamos una pausa para almorzar. Luego retomamos con el, con el taller. Y cada grupo nos dividimos claro, por grupos. Claro, todo eso nos habíamos dividido en grupos para hacer programas. Aparte cada uno tener programas y así el día siguiente transmitirlo vivo. Claro, lo bueno es que hicimos nos dividimos en grupos. Eh, fue al azar la elección del grupo, sí. no, no es que... ...yo quiero con este, yo quiero no... nos ...aleatoriamente fue la distribución de los grupos... Eh, ...justamente cada uno éramos cinco chicos de acá de la mesa de jóvenes... ...y cada uno con un grupo de chicos de Córdoba... ...y estuvo muy bueno esto de que jóvenes enseñemos a otros jóvenes... ...de que entre nosotros nos podamos compartir conocimientos... ...no transferir como conocimientos sino compartir conocimientos... ...porque eh, a la vez también nosotros aprendimos muchísimo de ellos... Eh, al final de la jornada del viernes, cada grupo pasó al frente y hicimos una introducción del programa que iba a salir el sábado. Corregimos algunas cosas, obviamente. Y luego otra cosa que también nos sorprendió es que estando nosotros en el alojamiento, en la casa de retiro donde nos, nos hospedamos, en la noche eh, cayeron entre 3 y 5 chicos, ¿Tres? más o menos, y con ganas de seguir. Dijeron, ya tenemos entrevistas, todos queremos venir a editar a ver... Y la verdad también nosotros con sorprendidos y contentos porque esas ganas ¿no? de, de ir a la, a la noche sí. también En vez de por ahí elegir ir a bailar, ir a claro. hacer otras cosas Fueron a visitarnos y a terminar de armar sus programas Esto fue algo que la verdad sentimos muy contentos Y bueno, y al otro día, el día de la, la experiencia del sábado cuando hicimos la radio abierta La verdad fue algo muy, muy bueno Eh, compartimos muchísimo Los adultos se, se prendieron la mayoría eh, Algunos nos llevaron comida, por ejemplo eh, Una de las chicas hizo torta, llevó torta Así que, sí. la verdad, todo muy lindo, ¿no, Johnny? Sí, sí, todo muy lindo Y además la hospitalidad y la amabilidad de la gente Es muy distinto acá Por allá abajo y caminás nomás y ya te saludan y, y, a, y a veces, cuando estamos haciendo el programa Se acercaban y nos ofrecían galletitas, bebidas Claro, la verdad es algo muy muy lindo. Salimos a caminar a la noche a, a sí. conocer el pueblo como como si fuésemos, va, como turistas, ¿no? Y mucho no había igual sí, para ver. No. Era un pueblo bastante chico, pero pudimos recorrer el museo. Marcos estaba encantado con, sí, con el cultura, museo. Sí. Al otro día fue y habló con el, con el hombre, con el historiador, historiador del pueblo. Y bueno, compartieron sus opiniones. Y la verdad sí, el pueblo bastante lindo. La verdad todo bastante... Bastante lindo Pero bueno Tenemos la posibilidad De hablar con Con uno de los chicos Justamente de Córdoba En un ratito Vamos a Si la tecnología nos permite Como dije al principio del programa Vamos a hacer un enlace Con uno de los chicos de Córdoba Con Arnold vetore Así que Esto Para seguir contando Acerca de La Mesa de Jóvenes De las vertientes Así que En un momento no más Esperen un cachito Cristian nos va a recordar Las vías de comunicación Si sí, no es? Nuestros oyentes se pueden comunicar al 023-22-15-57-74-87 023-22-15-57-74-87 O también se pueden comunicar por vía mail a mejoac-regional-hotmail.com Mejoac-regional-hotmail.com Le recordamos que el es medio y no bajo. Buenísimo. Ahora vamos con más música y quédate escuchando la FM Tincunaco. En un ratito nomás vamos a estar con los chicos de Córdoba en esto que se llama Jóvenes en Acción. ¿Sabías que es un centro de estudiantes? Es la organización de los estudiantes. Representa sus intereses y es la instancia de participación genuina que poseen. Lleva adelante actividades educativas de diferente índole vinculadas con la totalidad de la vida escolar. ¿Sabías que se pueden formar organizaciones estudiantiles en las escuelas y participar de ellas? Sí, vos tenés derecho a organizarte junto al resto de estudiantes. Tu derecho a la participación está garantizado por la Constitución Nacional, que incorporó la Convención Internacional por los Derechos del Niño y Adolescente, la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. ¿Por qué formar parte de una organización estudiantil? Porque es tu derecho. Porque así tenés un espacio de participación junto con tus compañeros. Porque estando solo no se pueden cambiar las cosas. Porque te permite discutir sobre la vida escolar. Porque junto a otros es más fácil. Porque lo que tenés para decir y hacer es importante. Porque a través de la participación puedes transformar tu realidad y así sentirte parte del espacio que ocupás cotidianamente, identificándote con él. ¿Para qué formar parte de una organización estudiantil? Para poder debatir, reflexionar y llegar a acuerdos con tus compañeros. Para tener un espacio en el que charlar tus inquietudes y preocupaciones. Para poder organizar actividades y mejorar tu escuela. Para sentir que se pueden hacer cosas siendo adolescente o joven. Para crear canales de diálogo y acuerdo con los adultos de la escuela, docentes, equipo directivo, preceptores, ayudantes, bibliotecarios, auxiliares y toda la comunidad educativa. Seguimos en Jóvenes en Acción por la FM Tincunaco 107.3 Logramos establecer conexión con Arnold vetore de Córdoba de la Mesa de Jóvenes de las Vertientes ¿Cómo estás, Arnold? Todo bien, Luis, aquí estamos desde, bueno, desde las vertientes dándole un poco de información de lo que es acá de Córdoba, ¿no? Buenísimo eh, Arnold es, es un, un chico de la Mesa de Jóvenes de las Vertientes Eh, tuvimos la oportunidad de compartir eh, un buen momento con el taller de, de radio que el, que le estuvimos contando hace hace un rato, ¿no?, en la radio. Así que, Arnold, contanos vos qué te pareció esta experiencia con la radio. Bueno, la verdad que la que tuvimos fue muy satisfactoria, ya que a nosotros aquí en Las Vertientes, lo que son la parte de los adultos, a los jóvenes no se les da mucha... Eh, integración todo lo que es la comunidad y a nosotros nos sirvió porque gracias a eso los adultos se dieron cuenta que podemos hacer buenas cosas y, y nosotros también descubrimos algunos que, que es lo que nos gusta hacer algunos que estábamos con, con dudas sobre qué seguir o qué nos gustaba hacer ¿no? gracias a esto pudimos eh, dedicarnos a algo que realmente nos apasiona y bueno yo creo que tenemos que luchar por esta la radio, porque es algo que, que va a ser bueno para el pueblo, ya o sea que es una comodidad donde no hay un medio de comunicación que se nos dé el lugar a nosotros, y tampoco a la gente grande. Es, Bartientes es un pueblo muy chico, y por lo tanto no nunca se le dio una importancia muy grande en medio de comunicación, así que espero que con esto se pueda lograr que esté todo el pueblo más comunicado. Claro, buenísimo. Y qué bueno esto de que, algunos chicos pudieron descubrir su, su vocación, ¿no? ¿Nos puedes dar un, un ejemplo? Sí, mirá básicamente hay dos ejemplos que uno no es por agrandarse ni por nada, ni mucho menos por por querer ser analista del sistema, que era una carrera que no me gustaba que yo, me gusta la computación y todo eso, pero no era de mi estilo y, y gracias a, bueno, a los chicos de la Tinkunaco y a, lo, y a ustedes y, Y a marcelo yencio primero con este proyecto de la radio bueno eso descubrí que lo que me gusta hacer a mí gesto es hablar por radio y todo lo que es comunicación y la verdad es que me gusta mucho y otro caso también es de, bueno, de, de una compañera mía que había empezado a estudiar una carrera que no le gustaba y también dejó por problemas que mar por una persona que tuvo ella y ahora el año que viene empieza a hacer una carrera de, de comunicación que, que bueno que también surgió gracias a la radio no Buenísimo, sí, la verdad no, tampoco es por por agrandar eso, pero yo tuve la oportunidad de compartir con vos el, el programa que hicimos y la verdad sí, vos tenés una gran eh, facilidad para, para esto de conducción de radio, para poder conducir, así que sí, ponete las pilas porque la verdad con eso vas, vas bien, la radio es lo tuyo, eh, no es por por chupamedias, por decírtelo, pero sí, la radio es lo tuyo y también tu compañera, creo que es Cintia, ¿no? Si me decís. Sí, sí, exactamente, Cintia Giron. Claro, sí, los dos bueno, tienen una gran facilidad para poder hablar y poder eh, expresarse en esto que es la radio, así que sí, la verdad es una es bueno que puedan hacer lo que les gusta, ya que como vos decís, analista de sistemas no no era lo tuyo, qué bueno que pudiste descubrir que es, que la radio es lo tuyo y también bien por Cintia que los dos pudieron sentirse bien y descubrir algo que por ahí lo tenían oculto si, sí, la verdad que nosotros eso vamos a estar agradecidos enormemente, yo nunca me, me había pensado en estudiar una bueno por ejemplo la carrera del locutor nacional nunca se me hubiera cruzado por la cabeza porque pensé que no era lo mío y después gracias a ustedes mejor, pero yo me siento bien haciendo eso, así que por tanto cuando uno sigue una carrera es sentirse bien y estar cómodo, así que bueno, le agradezco siempre por eso a, a los chicos de la, de la FM Timbonaco y a ustedes, ¿no? Bueno, no, nosotros estamos agradecidos por, por, querer, eh, por poder compartir con vos esos momentos, pero bien, contame en qué anda la Mesa de Jóvenes de las Vertientes, el miércoles pasado, bueno, dijimos en la otra radio que hoy los iba a estar visitando Marcelo Villavicencio contame un poco de qué proyectos tienen en mente en qué andan ustedes bueno, la mesa de jóvenes de Martente ahora está, está como medio frenada ¿no? por bueno, porque estábamos con el proyecto de, de la radio que ya todo iba a salir y bueno, por cierto, puntos que faltaron en la elaboración del proyecto está como medio frenado por eso es el motivo que vino Marcelo para acá, para ver si si podía hablar con algunos de nosotros y viajar hasta Buenos Aires para explicar bien, bueno, en la fundación donde vamos a pedir el dinero, eh, cuáles son los puntos y así a lo mejor trato de convencerlos. Y, y otro proyecto que tiene la Mesa joven bueno es organizar a los niños aquí en Advertientes, eh, en el día del niño ahora en agosto, organizarlo junto con la municipalidad y dar una mano a la municipalidad, ya que la organización a veces no es lo mejor y bueno, como una, una obra de bien a la comunidad, nos vamos a asomar nosotros a ayudarles. Y estamos también viendo si podemos hacer algún proyecto de, para una biblioteca pública, ya que ninguna biblioteca en el pueblo, a no ser del colegio, pero es, es muy pequeña. Así que, bueno, estamos tratando de afrontar esos proyectos y, y esperemos que puedan llevar a cabo, ¿no? Nosotros tenemos de, de ejemplo todo lo que pudieron hacer ustedes con la mesa de jóvenes que tienen allá en Buenos Aires. Ah, mirá que viene esto de una biblioteca pública en el, en el pueblo, ¿no? ¿Qué te parece a vos, Cristian? Bastante bueno el proyecto, ya que como desearnos, si no se encuentra ni, como no se encuentra ninguna en el pueblo, bueno, facilitaría para para todos, no solamente para los alumnos, sino también para la gente que quiera ir y buscar algo en un libro, ¿no? Está muy bueno el proyecto que están encarando, chicos, ¿eh? Claro, qué bueno esto de poder acceder a, a libros de, en forma pública. Y bien Arnold, ¿estás ahí todavía? ¿Qué nos puedes contar? Hoy se van a reunir en la tarde, ¿qué, qué es lo que van a hacer? Sí, esta tarde tenemos que reunirnos con Marcelo para, para organizar los detalles del viaje para allá y, y otro proyecto que me dijo que todavía no dijeron mucho porque están como ahí recién, recién están metiéndose en el horno así que eso después si, si llega a surgir algo también lo vamos a estar charlando con ustedes que tenemos que charlar con Marcelo y y un poco de chicos más que somos los que están en, en la gestión de los proyectos y todo eso, porque acá la... hay grupos diferentes, uno en la gestión de los proyectos, otro en la administración, así que bueno, hoy nos toca reunirnos con Marcelo para eso, y mañana tenemos que viajar a la ciudad de Río Cuarto a hablar con, una, bueno, con la gente de, de estos proyectos que estamos tratando de ahora, que es proyecto para que puedan estudiar los chicos acá en el pueblo sin tener que moverse, sin que se vayan lejos, que la verdad es que está bueno el proyecto, pero todavía no dan nada. Nada concreto de eso. Buenísimo, así que se tienen cosas guardadas, esperemos que, que se puedan confirmar después, ¿no? Y poder tener la, la primicia y poder saber, saber en qué es lo que ¿En qué andan ustedes? La verdad, muy contentos de poder compartir estas experiencias con ustedes, de poder estar eh, compartiendo estos momentos de poder, eh, poder ver en qué anda no poder eh, tratar de discutir distintas realidades, realidades muy distintas entre Córdoba y Buenos Aires. Y esto de que ustedes tengan la oportunidad de poder venir a, a Buenos Aires a visitar, de poder visitar la, la radio Tincunaco, eh, de poder eh, verla qué es lo que pasa acá, poder comparar y sacar sus, sus conclusiones. Y por ahí quién dice si tenemos tiempo de de poder visitar lugares de, de acá de Buenos Aires, plazas, lugares de, no sé, de Capital Federal, zoológicos, no sé. Eso, eh, después de poder eh, trabajar juntos y ver qué cosas podemos hacer. ¿A vos qué te parece la idea? Sí, la, la verdad que la idea está buena, ya que como ustedes se sorprendieron al venir acá a las vertientes porque nunca habían conocido lo que era un pueblo tan tan tranquilo, por así decirlo, nosotros vamos a sorprender a, a Liraza porque de parte mía por lo menos no, no conozco lo que es lo que es Buenos Aires, así que bueno, espero que, que también me alguna buena imagen como la que ustedes de nuestro pueblo, ¿no? Como, también como en todo lugar, hay cosas buenas y malas, ustedes aquí en Las conocieron las buenas y también conocieron las malas, yo creo que también nosotros vamos a llevar una buena imagen de lo que es Buenos Aires y, y no le vamos a dar tanto la punta a los... ...a lo que son los noticieros y a lo que es la televisión... ...que tanto lo menosprecian, ¿no? Claro, bueno, sí, te digo que te vas a sorprender... ...no sabemos bien de qué manera... ...pero seguramente sí se van a sorprender cuando vengan acá... ...hay muchas cosas buenas en Buenos Aires... ...también como las cosas malas... ...como bien decís vos en los noticieros... ...por ahí eh, muestran más las cosas malas... ...con los jóvenes justamente... ...siempre muestran el, el lado malo... ...como decimos nosotros siempre acá en la radio pero bueno, la verdad sí se van a llevar una sorpresa y para nosotros va, va a ser un, un gran placer poder tenerlos acá en Buenos Aires y poder compartir más momentos y ya te digo que esto recién empieza todavía nos quedan muchísimos proyectos para encarar juntos la Mesa de Jóvenes tanto la de Buenos Aires como la de Córdoba eh, vamos a hacer cosas en conjunto así que la verdad un gusto poder trabajar con ustedes bueno, Luis, muchas gracias la verdad es que el gusto es nuestro porque gracias a ustedes sobre todo lo que tenemos aquí Ahora nosotros en las vertientes, ¿no? El grupo surgió gracias a, a que vino alguien de allá y, y nos dio la idea. Así que bueno, eso vamos a estar agradecidos siempre, nosotros, de ustedes, que más ustedes nosotros, ¿no? Bueno, Árbol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes, Cristian, ¿te quiere hacer una pregunta? No, no, más que una pregunta es decirle un algo más que, bueno, muchísima suerte con los proyectos que tengan, que le vayan para adelante, que están muy, que están muy buenos los proyectos que están haciendo. Y bueno, también también decirles que, como dijiste, está Marcelo Villavicencio allá en Las Vertintas, así que mandarle un, un saludo, un abrazo muy fuerte de nuestra parte y muchísima suerte para Marcelo Villavicencio y para ustedes, bueno, como les dije antes, para todos los proyectos que están encarando, que están muy buenos, por cierto. Bueno, Cristian, la verdad es que muchísimas gracias. Yo no tengo el, eh, el placer de ahora de verlos, pero la verdad es que veo que están muy muy agradecer con Marcelo, al igual que nosotros y veo que nos dan toda la mejor onda desde allá, así que bueno, muchísimas gracias y también todo lo mejor para ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Arno. Bien, ¿eh? Arno. No, por favor. Nos despedimos, eh, acá lamentablemente ya se nos está acabando el programa, pero esperemos que podamos establecer una comunicación eh, más tarde en la radio de la media, así que bueno, otra vez muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, muchísimas gracias por ...por tu disposición, que siempre que, que te ofrecemos... ...querés estar querés salir en la radio, sí, no tenés problema... ...así que muchísimas gracias... Eh, ...le mandamos un gran saludo a todos los chicos de allá... ...los chicos de la Mesa de Jóvenes... ...Cintia, Virginia, eh, no sé, Matías... ...bueno, y también un saludo a Marcelo Villavicencio... ...que está ahí trabajando con ustedes... ...y esperemos que, que tengan muchísima suerte... ...en los proyectos que puedan encarar en adelante... Bueno Luis, la verdad que muchísimas gracias a vos Vos sabes que yo, la radio me encanta Así que cuando te haga falta yo reúno a los chicos para hablar No tengo ningún tipo de problema La verdad que hoy no pude reunirlos porque fue muy sobre la hora Y también estamos con todo eso de Marcelo y no tenía mucho tiempo Pero bueno, nada más que agradecerte por todo este Por todo esto tiempo que me das para salir al aire Después voy agarrando práctica Claro, bueno, muchísimas gracias y hasta más tarde, ¿no? Bueno, les doy Nos vemos hasta más tarde y saludos a todos por allá. Chao, Bien, chicos. Eh tuvieron acá Arnold Vetore con nosotros, eh, un chico de la Mesa de Jóvenes de Córdoba y qué bueno esto de poder compartir con compa compartir otras opiniones con, con distinta gente, ¿no? ¿Qué te pareció, Cristian? Bastante bueno, ya que, bueno, como estuve diciendo a lo largo de la entrevista esta, nos están contando sus proyectos y tenemos proyectos en común también, porque también nosotros vamos a hacer algo para el Día del Niño también, sí. así que está muy bueno lo que están encarando y bueno, ya como le dije a Arnold, eh, toda la suerte del mundo para lo que están haciendo. Buenísimo, Arnold vetore lo tuvieron en, en exclusiva por la FM Tincunaco. Lamentablemente se nos está acabando el programa, así que no queda más que despedir a... Cristian, la canal. Bueno, eh, chau Luis y chavos a no todos nuestros oyentes... ...que nos hicieron el aguante en este programa... ...así que bueno, espero que estén el miércoles que viene... ...y bueno, un saludo muy grande para todos. Bueno, muchísimas gracias Johnny. M muchísimas gracias a vos Luis... ...y un gusto estar en el, otra vez en, en este programa. Muchísimas gracias a Alele y Zamón... ...que estuvo con nosotros... Eh, ...haciéndonos el aguante, por decirlo de una manera... ...en la operación técnica. Muchísimas gracias a Yamila... ...que está en la producción... Eh, acaba de llegar pero la verdad muchísimas gracias por prepararnos las grillas por prepararnos toda la, la logística así que bueno muchísimas gracias también a la gente de la fm tincunaco por darnos este espacio muchísimas gracias a los oyentes de la tincunaco por seguir eligiendo esta radio no la radio comunitaria una radio donde todos podemos expresarnos y poder decir qué es lo que pensamos no te deja bailar Bueno, yo soy Luis Ramírez y hasta el próximo miércoles, quédense porque hay muchísimo más en la FM Tincunaco, en esto que se llama Jóvenes en Acción, hasta el miércoles que viene. FM Tinkunaco Tu voz Nuestra voz